Carolina Vergara.、Eh, Caro, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, ¿has hecho esto de llamar solo para decir que te amo? Y no sé si tan así,、nah. pero capaz que sí.、Ah, sí capaz sí, que sí, sí. ojo. Época, pero buscá, buscá por ahí, capaz、época. que sí.、Eh, bueno, c o n t a n o s、sí, un poco、sí. de qué、Creo、se trata e esta、sí. obra. Bueno, esta es una obra de una, una comedia que se va a estar presentando este jueves, viernes y s á b a d o jueves, que es 5, 6 y 7 de febrero en la sala TTP, que hace bastante tiempo que, que se estrenó en realidad en diciembre. Se estrenó en diciembre y es una, bueno, una, una comedia con clave grotesca que habla de la historia de Patricia, que es una mujer que está muy.、Eh, Está un tanto cansada de, de tantas responsabilidades que tiene con sus hijos, su madre, su hermana. Y de repente recibe un llamado y, bueno, ese llamado、eh, hace que cambie el rumbo de, de su vida un poco. ¿Y le dicen eso?、Eh, estoy, capaz que nos estamos、eh, metiendo mucho en la obra.、Eh, sí, no, no, no. Es, es un llamado ahí. Es un, sí, ¿es un puede llamado ser, puede estar, pero y, y a un girar, teléfono se fijo, se fijo, ¿no? A un teléfono fijo, ¡Epa! exactamente, una, una rareza para hoy día. Claro, eso, eso te decía. Hoy en día, casi que los teléfonos fijos, bueno,、eh, no sé si a vos te pasa, pero en cualquier casa es raro que suene un teléfono fijo. Porque lo que sucede en la obra es que es un, es un antiguo amor. Bien. Entonces, entonces es, es un amor de hace muchos años. Entonces, bueno, él, se ve que el, el caballero tenía solamente el número fijo. Entonces, bueno, llama y se tira el lance y, bueno, y la encuentra Patricia. ¿Y la encuentra y bueno, hay, disponible? Ahí... ¿La encuentra complicada? ¿Cómo la encuentra Patricia? La encuentra complicada, la encuentra muy complicada Patricia, pero, <risa> pero también está disponible. O sea, pero está muy complicada a Patricia porque está muy, muy cansada de, de, de todo lo que le pasa en, en su, en sus, en, con sus vínculos familiares, sobre todo. ¿no? Como que hay, hay despelote por todos lados. Hay, hay, hay conflictos.、Eh, en, puede ser la historia de una, cualquier una familia. Red ¿no? de líos. Exactamente, exactamente. Claro, claro.、Bien. Es la historia de cualquier familia en cierta, en cierta forma, porque bueno,、eh, Patricia tiene sus hijos que son, no son ni tan chicos ni tan grandes, que l a s tiene viviendo en su casa.、Que、entienden、eh, todo ya, digamos. Exactamente, pero bueno,、eh, están ahí viviendo ellos, como que ella es el sostén de toda la casa. Entonces, bueno, están un, un tanto atareada, pobres. Claro. Y, y bueno, y ahí ese, ese llamado de un amor antiguo hace que se despierte algo en ella que、eh, nada, que hace que cambie como, como su, su historia, ¿no? Pega un volantazo de repente su vida. Cambia su historia, pero cambia para bien. Eso es lo que yo creo, quiero en realidad, no sé. <risa> Cada uno hará su lectura después claro, de ver la obra también.、Eh, ¿Cuántos son en, en escena? ¿Cuántas personas son en escena? Somos siete. s i e t e personas en escena. Bien. Estamos junto con Vivo y Felice, Ana Paula Lara,、eh, Juli Torino, Juan i a c o n i s、eh, Ismael Aguirre y Aix Aragón, que son,、eh, bueno, son quienes, quienes completan el elenco. Es un elenco bastante variado en torno. Bueno, hay, hay actores y actrices de, de hace, que hace muchos años que hacen teatro y, bueno, y otros que son、eh, futuras promesas del teatro pampeano. Así que nada, eso es como. De, de la propuesta es eso como al, algo muy. Eh, muy potente para、claro. mí. De, de y nos dirige la Letia Hernando. Y nos dirige la l e t i Hernando.、Sí. Y este es un texto, que es un texto de, de Nelson Valente, que es un dramaturgo de Buenos Aires, de Capital. Bien.、Eh, que en esta obra en realidad se estuvo presentando en varios lugares. Se presentó, en, estuvo en Córdoba, en Buenos Aires. O sea, el texto, n ¿no? obviamente con diferente elenco, con、claro. diferente dirección. Pero, pero bueno, es una, una obra muy, muy linda, un texto muy lindo, muy, muy completo realmente.、Uh -huh. eh, un texto muy llevadero, muy, muy cómico, pero a la vez muy, que nos deja pensando, ¿viste?、Claro. En esto con, que vos decías recién,、eh, de que es, es la familia, puede ser la familia de cualquiera, ¿viste? La familia、eh, nu la nuestra, la misma, o la del vecino, o la de alguna amiga. ¿Viste? Como hay algo de eso, y hay algo de la época que también está reflejado, de、claro. la época en la cual vivimos, ¿no? c、claro, s Una yo... familia en la cual viven un montón de personas en una casa,、claro. es algo un poco del contexto que tenemos. Totalmente. Uno imagina también que, seguramente, a la actriz de esta obra, Patricia, ese llamado. Puede ser aliviador para la situación que está viviendo, pero hay que ver cómo lo toman los hijos, a ver si ese llamado este, no les provoca más problemas de los que tienen, o también entienden que quizá el llamado ese que recibe Patricia puede mejorar la relación adentro de la casa, qué sé yo, viste las relaciones humanas c ó m o son. Exactamente, y, y el teatro es eso, viste, es un poco vernos como, como las, ver las relaciones humanas desde otra perspectiva, viste. Entonces, ese es, el reflejo, es el reflejo de lo que somos como, como, como personas, como humanos. Claro. Entonces es como re interesante. Todo poder lo bueno decir, y todo, todo lo malo、cartera. que tenemos. Todo lo bueno y todo lo malo que tenemos. Y después la lectura que cada uno hace de eso que está viendo, ¿viste? Que también tiene que ver mucho con lo que, lo, con lo que somos, con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que.、Eh, bueno, con lo que vamos sintiendo también. ¿Y cómo la pasan Entonces, bueno, ustedes nada, como, ahí en, en la obra? ¿Cómo la pasan ustedes como, el, como actores, como actrices? La pasamos muy bien. Realmente, hacer una comedia es algo bastante complejo.、Eh, porque, bueno, no, sabemos, no sabes cómo lo va a recepcionar el público, ¿viste?、Claro. Pensás, que, eh, pensás que en ese momento se van a reír y de repente no se ríen o de repente suceden, van sucediendo como cosas m o o c que hacen、eh, que cada función también sea diferente, ¿viste?、Claro. Porque decís, ay, no. El público va, empezás a escuchar los comentarios del público, también estás en escena y escuchás lo que dice la gente, o en dónde se ríe. O, y eso es como, eso es real lindo que suceda, viste, que te pasa solamente con una comedia, por ahí con un drama no, no sucede, como que hay algo que, que no está tan permitido este del, del, del poder, nada, largar una risa, largar、eh, un comentario, viste, que hay algo ahí muy de vuelta,、claro. que está tan, tan cerquita. Eh, que nada, que te hace también, te llama la atención como, como actriz, como, como actor. Dices, ay, no, qué bueno, están r e m e t i d o s en la historia, ¿viste? Como que a h ese indicador lo tenés como más, es más palpable en una sí, comedia. Y también uno imagina que muchas personas que están viendo la obra se van pensando en lo que pasó ahí lo que le pasó a ellos. Que puede、la、tener cual, algo que ver. Sea, pasa algo en el final de la obra que hay gente que dice. O sea, no lo voy a decir porque si no estoy spoileando la obra, pero que terminan las termina la funciones y se acerquen y te preguntan, ¿viste? Pero para vos, ¿pasó esto a、ah, s bueno. Que, que es como que la gente se queda enganchada cuando termina, ¿viste? Nos、Bien. pasó, hicimos las dos funciones anteriores que tuvimos, que fueron a, a sala llena. Pasó eso, ¿viste? Como decir, la gente termina y te va y te saluda y te dice, pero ¿vos qué crees? Que se vo y bueno, ¿qué es lo que vos creas? ¿eh? Está bien, ¿viste? <risa> bueno, lo dejo a tu criterio, diría este, alguien por ahí. Claro. Bueno, sí, buenísimo,、eh, Caro, genial, este, buenísimo. Ojalá que vaya mucha gente al ATTP. 5, 6 y 7 de febrero, 21 a 30 7 de horas.、Eh, es una sola función por sí, día. Esa función. Por 21 a 30, porque, bueno, viste, por el horario, hora de verano, por ahí nos parecía que a las 21 era un tanto temprano, como dar tiempo de que se acomoden de la gente, de, que baje un poco el, el calor y poder a c e r c a r s e a las salas de TP ahí,、Bien. después, viernes y sábado. Y también, un poco, bueno, la, la intención de hacer estas funciones en febrero es como, como también brindar una, una, una propuesta a la ciudad, viste. O、Bien. sea, sentimos que hay mucha gente que, qué sé yo, que no se ha podido ir de vacaciones, que, que sigue estando. Que nada, que no, no, se, no nos podemos ir a ningún lado en realidad claro, y decir, sí, bueno, sí. por ahí hacer una salida al teatro es algo que tampoco requiere de mucho dinero, porque las, las, las entradas están a 15 mil pesos y que nada, que es un, algo que está bueno, es una, una obra que dura una, una horita más o menos, o sea, que es un buen plan para, para, para descomprimir y hacer algo diferente también, viste, animarse a venir al teatro siempre es algo. Que por ahí,、eh, no sé, que nos permite eso, poder vernos, de, poder pensar, poder reírnos, poder reflexionar con otros, como también una, una, una posibilidad de, de, de hacer algo diferente en la ciudad. Bien, totalmente. Aparte、Así、la que, sala del teatro a t t p s hermosa, tenés a los actores y a las、hermosa. actrices ahí cerquita. Así que. Súper cerquita. Está, claro, podés, podés ver tam, no solamente la obra, sino también hasta、eh, cómo estás ese día para hacer la obra vos. Exactamente. Y bueno, así que eso, por eso invitamos ahí, y también por eso es que dijimos, bueno, vamos a hacer t e s Bueno, jugamos todo y hacemos tres funciones para, para, bueno, para eso, con el, con el fin de esto, de. de, de、mmm, De, de proponer algo diferente también para la ciudad. Bien, y para、Obviamente、las. o b v i a m e n la agenda teatral arranca en marzo, entonces bueno, si、sí, van、bueno, claro. en febrero, hacer tipo. como si fuese, vamos, estamos jugando a que hacemos una temporada. Bien, perfecto. <risa> para las entradas anticipadas pueden llamar al 2954-589207. Es así. Exactamente, bien. Exactamente.、Buenísimo. Ahí pueden mandar un WhatsApp, sobre todo si mandan un WhatsApp mejor porque. Es más, o sea, es, más fácil. es más fácil. Es más fácil. Y si no, también en Instagram, que es solo llamé para decirte que te amo, así, así todo juntito. Y ahí、Bien. también, si quieren escribir por mensaje directo, ahí los pueden, seguramente le van a responder ahí los, el compañero que está encargado de las redes, que, que se ve en un minutito nomás les manda todas las Dale, datas y, y pueden ir reservando. Buenísimo. Gracias, Caro. Te mandamos un abrazo. a h a gracias a ustedes.